La Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo Tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa Junto a su amigo Claudio Rojas y María Cecilia Bertolín Grandes invitados y temas de conversación Que a usted, amigo auditor, le harán pensar Así es, La Verdad, una alternativa Adelante Claudio y María Cecilia ¿Cómo están queridos auditores? Aquí estamos felices Junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa Estábamos hace unos minutos deleitándonos con la vista que tenemos desde acá, abrazando la mirando los cerros de la cordillera eh, que abrazan la ciudad, de la comuna, digamos, y, y la entrada al Cajón del Maipo, la vista era espectacular realmente. ¿Cómo estás María Cecilia? Hola, muy bien, ¿cómo están amigos? Feliz, como decía Claudio, estar aquí de nuevo. Hoy les traemos una interesante entrevista eh para información de ustedes que tiene que ver con el tema de los TLC que es mucho más que tratados de libre comercio, lo hemos dicho siempre si, sí, leemos como dice Cecilia efectivamente la palabra libre comercio que no los aleje porque esto es una máscara es una máscara para poner nuevas reglas del juego que no tiene que ver con el libre comercio fíjese que Brasil no tiene ningún tratado de libre comercio y hace libre comercio sin ningún problema y Chile es el país que ha firmado más tratados de libre comercio a del mundo, mundial. a nivel mundial y eso lo pueden consultar en cualquier parte y, y no sé, ese servilismo que tenemos por por regalar, el, por regalar nuestro país nuestros recursos a las grandes potencias no sé con qué objeto <risa> simple porque las grandes potencias se están quedando sin materias primas y necesitan para seguir funcionando y seguir siendo grandes potencias materias primas ...porque de aquí, de estos países... ...de Latinoamérica, Centroamérica en general... ...Latinoamérica en general, Centro y Sudamérica... ...sacan materias primas... ...no sacan productos elaborados con... Eh, eh, ...que implican inevitablemente... ...un desarrollo para los países... Correcto, sí. ¿no? ...sacan materias primas... ...lo que implica, primero... ...bajo... ...un bajo... Eh, ...bajo aracel es prácticamente cero... Eh, y se llevan las materias primas sin pagar casi impuestos por lo tanto es muy complicado eh, para el país nosotros nos quedamos prácticamente sin nada y ellos se llevan esto lo procesan, desarrollan una industria en sus países y siguen siendo potencia y no lo venden y, y luego nos venden el producto ya procesado ya hecho, con valor agregado correcto o sea, ellos son extractivistas, depredan nuestros países, todos sí. los países de Latinoamérica, así como lo hicieron con África ahora están haciéndolo con Latinoamérica bueno, bueno para mayor información de este tema y, y una visión de lo que está pasando con los TLC, sí. y estamos eh, invadidos por TLC en el Parlamento y la gente no tiene ni idea sí, sí, sí. Eh, tenemos una nota con eh, Patricio López Coordinador General de la Plataforma Chile Mejor Sin TLC vamos con la nota sí, Felice de tenerte en esta eh, para el programa sí como están Claudio buenas tardes, buenas tardes María Cecilia eh, un agrado poder conversar con ustedes, es cierto que, que no puedo estar a esta hora el día jueves en directo, pero pero bueno espero que no me retiren la invitación para ir a conversar eh, allá a la radio lo antes posible No, para nada para nada Patricio, es eh. Eh, esta radio es para, precisamente, la plataforma y para informarle a la gente todo lo que pasa. Muchas gracias. Sí, a, a disposición. Bueno, eh, para partir, digamos, cuentan un poco el panorama general para nuestros auditores de la avalancha de tratados de libre comercio que tenemos en el Parlamento, ¿cierto? A grandes rasgos, para que nuestro, nuestros auditores se... se se pongan a tono ¿no? si sí, mira justo justo antes de, de contestar la llamada estaba escribiendo el artículo que me pidieron para para un eh, medio argentino que se llama Nodal que dirige el periodista Pedro Orilla que es muy prestigioso eh, y, y quizás lo que estaba escribiendo ahí es perfectamente lo que podría contestar frente a la, a la pregunta que tú me haces Claudio y es lo siguiente Efectivamente, tenemos una ola de, de tratados de libre comercio en el Parlamento, como no se había visto antes. Eh, son eh, seis los eh, proyectos de tratados que se han ido discutiendo en el Parlamento. Eh, esto evidentemente corresponde a una voluntad política del gobierno del presidente Piñera, eh, pero ese no es el único factor. Yo me atrevería a eh, incorporar dos elementos más que son tan o más importantes el primero es que prácticamente todos los tratados perdón me corrijo claudio todos los tratados que el presidente piñera está promoviendo ahora en el parlamento fueron negociados y firmados durante el gobierno anterior durante el gobierno de el bachelet por lo tanto hay aquí más allá de que, de que Piñera le pone el pie al acelerador una eh, política transversal que a estas eh, alturas se ha vuelto una política de estado eh, de firma frenética de tratados de libre comercio eh, pero hay un segundo factor perdón un tercer factor que, que es tanto más importante eh, y es que en américa latina completa está girando hacia la firma de tratados de libre comercio eh, eh, no sé si ustedes vieron claudio maría si esta vieja película de volver al futuro de Michael J. Fox, ¿se sí. acuerdan? Sí, sí, perfecto. Bueno, yo en el artículo decía que, que, que quizás para estos efectos Chile podía ser como el como el auto de Marty McFly, ¿no? Eh, que, que podía eventualmente ir al futuro y volver para mostrarle a América Latina cómo podría ser eh, eventualmente su realidad en 10, 15 años más. Eh, y nos encontramos precisamente con esto, con un país como Chile que que frente a esta arremetida del libre comercio en la región, frente a esta convergencia eh, entre el MERCOSUR y la Alianza del Pacífico, que no es una convergencia al fin y al cabo, lo hemos hablado otras veces, es más bien una capitulación de la lógica proteccionista y de los mercados internos del MERCOSUR, por lo tanto el MERCOSUR según su lógica fundacional, y se convierte eh, en una méndice de la Alianza del Pacífico. Bueno, en ese proceso Chile ha jugado un rol de vanguardia. Eh, ha jugado un rol de vanguardia que, según un modelo que puede haber sido más o menos eh, premeditado, tenía Argentina como el eje. Eh, se pensaba que por el tamaño de la, de la economía y por, eh, y por lo que había supuesto como punto de inflexión en la escena de la región, el gobierno de Mauricio Macri podía hacer una capital de convergencia eh, de los tratados de libre comercio o de la arremetida del neoliberalismo eh, pero bueno, para hacer el puente eh, alguien tenía que jugar ese rol, yo no podría decir que el puente ha sido Chile, no primero haciendo firmar el TLC con Uruguay luego avanzando Eh, ya durante el gobierno de Michel Bachelet en el propio TLC con Argentina negociando el TLC con Brasil eh, y cumpliendo por lo que el presidente Piñera dijo en eh, la última cumbre de la Alianza del Pacífico en México que era su deseo de que América Latina se convirtiera en una gran zona de libre comercio bueno Eh, ese proceso que ya es más continental eh, tiene Chile en estos tiempos como protagonista eh, y por eso no se puede mirar las firmas de los tratados solamente en una lógica interna sino que también hay que mirarlas en cómo calzan las eh, velocidades de los tiempos de la tramitación de los tratados en Chile eh, con eh, bueno la velocidad con la que la dinámica regional Eh, necesita llevar a cabo estos procesos. Eh, última cosa, para el diseño original de, de esta arremetida de TLC, que quizás más adelante podemos volver a recordar porque no nos preocupa ni molestan tanto, eh, se supone que el continente iba a tener un devenir más o menos tranquilo, pero bueno, ustedes ven, que está bastante por las cuerdas, el presidente peruano, que era otro de los jinetes de esta arremetida, cayó ignominiosamente por corrupción, Eh, tenemos un presidente brasileño literalmente interdicto eh, y entonces, claro, lo, lo, los soldados del, del, de la remitida neoliberal para, la, para esta batalla no están eh, pasando por su mejor estado de salud. Eh, es en ese contexto entonces que, que la eh, fortaleza comparativa del gobierno de Piñera que baja en la las encuestas, pero que se eh, une... Eh, presidente que gobierna en un país estable se vuelve especialmente necesario para que para que este proceso finalmente se pueda llevar a cabo. Mm, sí, correcto. Y eh, una consulta con respecto a eh, los políticos. Sabemos que aquí en Chile hay una gran devoción por los tratados de libre comercio, pero hemos tenido eh de alguna manera una buena respuesta con la nueva eh, bancada de políticos. Eh, ¿Cómo ves tú ese ese tema? Sí, mira, hay, algo, hay, hay algo muy valioso de lo que ha ocurrido en el Parlamento este año eh, y que es... Eh, la ruptura por primera vez en 20 años de la unanimidad de la clase política respecto a las bondades de estos tratados eh, yo tengo que decir eh, y creo Claudio y Cecilia que ustedes van a van a coincidir conmigo eh, que este no es un acto de aprovechamiento ni de soberbia eh, que ese proceso de ruptura que se ha producido eh, se debe de manera directa al trabajo de la plataforma Chile Mejor Sin TLC eh, y Y en ese plano, eh, lo que eh, las distintas organizaciones y personas que trabajan en la plataforma han eh, venido intentando eh, es eh, persuadir eh, a fuerzas políticas, a dirigentes políticos respecto eh, eh, a esta manera de enfrentar los tratados que para nosotros es un eh, acto de fe. Eh, literalmente un acto de fe yo soy, para que no se malentienda una persona extremadamente respetuosa de la, de las religiones, a pesar de que yo no no, no, no, no tengo ese tipo de, de creencias eh, pero bueno, todo el mundo estará de acuerdo que, eh, que precisamente la religión consiste en agregar a eh, el elemento de racionalidad que puede ver en el análisis eh, una dosis importante de confianza era un misterio ¿no? en un misterio que va más allá de nuestra propia comprensión bueno eso está muy bien para la, para la creencias religiosas está muy bien para la fe pero es inaceptable para las políticas públicas y es precisamente lo que nosotros decimos que han hecho las fuerzas políticas sin ningún tipo de excepción eh, significativa durante estos últimos 20 años firmar firmar firmar y firmar tratados sin tener ningún estudio ninguno Eh, que eh, en primer lugar fundamente la decisión de firmar y luego explique cuáles son las consecuencias de las firmas y se pone un tratado encima del otro y se obliga a, la, a las bancadas parlamentarias a negociar ya a votar eh, de la manera más rápida posible así eh, que nunca se ponga la pausa ¿no? y bueno, estas fuerzas políticas han eh, tenido la virtud ...que nosotros eh, por supuestamente agradecemos... Eh, ...de escuchar algunas cosas básicas... ...por ejemplo... ...¿cómo, cómo vamos a, a votar a favor de un tratado de libre comercio... ...de 300 páginas... ...si no viene con ningún estudio de impacto? Yo diría... ...bueno cualquier persona que nos esté escuchando diría... ...pero si es obvio... ...es de sentido... ¿Cómo, cómo, ...¿cómo se va a firmar algo que no viene con un estudio... ...que diga cuáles son las consecuencias? Bueno, eso es lo que se ha hecho 20 años seguido... Eh, ...y estas nuevas marcas han dicho... bueno así no se puede ¿no? Eh, uh, otra cuestión básica bueno y ustedes le preguntaron a las organizaciones sociales o a los dirigentes ¿cuál era su opinión sobre este tratado? Eh, no eh, bueno pero es que entonces así nosotros no podemos eh, votar eh, otra cosa más bueno si en otros países, como por ejemplo en Europea, el Parlamento participa del proceso previo a la firma del tratado, porque aquí en Chile le traen los proyectos al Parlamento a fardo cerrado sin darle ninguna posibilidad, salvo que voten sí o no? Eh, bueno, son cuestiones básicas que ni siquiera Claudio, María y Cecilia van al fondo, porque yo tengo una opinión discrepante respecto al fondo de los tratados, pero que en estos tres ejemplos que plantean tan solo en la forma que cómo se hace una discusión democrática, responsable eh, sobre políticas públicas tan importantes en nuestro país eh, eso es lo que no ha habido para nada eh, y es por eso entonces que los parlamentarios no solamente han votado en contra en eh, cifras de más de 20 diputados todos los últimos tratados que se han negociado sino que también eh, se ha aprobado un proyecto de acuerdo que ya es mayoritario en la Cámara de Diputados donde se le pide al gobierno que no mande más tratados de libre comercio mientras no vayan acompañados con estudios de, de impacto bueno, nos parece muy bien eh, pero al mismo tiempo este solo hecho de venir a pedirlo en el año 2018 cuando Chile es el país que ha firmado más tratados de libre comercio y con más países en el mundo da cuenta que de aquí para atrás ha habido una eh, irresponsabilidad imperdonable en, eh, en la tramitación y en la firma de este tipo de acuerdos correcto además debemos recordar de que todo esto se ha tratado por eh, parte de la Direcon que más allá del presidente de turno que haya siguen siendo los mismos quienes siguen tramitando y siguen negociando estos tratados más allá del gobierno claro, bueno la Direcon es un órgano bastante particular lo hemos hablado otras veces ¿eh? Eh, casi nadie sabe el nombre de cómo se llaman las personas que dirigen la Direcon eh, manejan un presupuesto multimillonario andan negociando tratados de libre comercio en todas partes y ya se requiere un, un presupuesto muy grande en aviones en hoteles, en viajes, bueno, en fin eh, tienen más poder y más presupuesto que varios ministerios eh, y sin embargo su política es completamente opaca es, un, es una suerte de cápsula incluso respecto al ministerio de relaciones exteriores eh, y su política está este apoyo operativo en eh, al acto de fe que supone firmar frenéticamente tratados de libre comercio nunca ha sido sujeta a bueno al escrutinio público, a la deliberación política, a la reflexión respecto si es esto o no efectivamente lo que lo que queremos hacer. Eh, y amplía la atención además a Claudia María Cecilia porque a contrapartida de eh, esta suerte de bajo perfil, muy conveniente por cierto, que, que tiene la AIRECON aire, en la discusión política del país eh, sus personas sus del, directores al final del día si sí se convierten en personas muy importantes voy a poner un solo ejemplo durante el último gobierno de la presidenta Bachelet había dos ex directores de la AIRECON eh como eh, ministros de su gabinete eh, Andrés Rebolledo que llevó Energía Eh, y el ministro de Agricultura, Carlos Furche, eh, que también había sido director de la IRECOR. Entonces, eh, este es un cargo que además eh, sirve para hacer carrera política eh, de algunos otros parlamentarios que han pasado por la IRECOR y que ahora están en la Comisión de Relaciones Exteriores y que apoyan firmemente los tratados. Se va generando ahí como una como una cosa que viene a demostrar que, que este este bajo perfil de este organismo es, eh, es eh, decidor de la importancia que tiene no por un lado, lo que hace no lo discute nadie quienes lo dirigen, no lo sabe nadie pero por el otro lado, cuando estas personas van saliendo de ahí, siempre saltan hacia arriba, Claudio María Cecilia nunca, hacia abajo, entonces si el cargo no fuera relevante no ocurriría eso sí, totalmente de acuerdo eh, Patricio y yo agregaría un, un detalle importante porque es muy decidor que, tanto el gobierno anterior como en este gobierno, que se supone que son de líneas distintas, se mantenga la misma directora y el mismo negociador. ¿Eso acaso no da cuenta de un poder superior o de un suprapoder, de alguna manera, independiente del gobierno de turno? claro, el, a ver quienes es, están en desacuerdo con, con nosotros podrían decir bueno esta es una política de estado ¿no? eh, eh, pero es raro porque en asuntos tan importantes como la seguridad pública como el mismo ministerio de relaciones exteriores o sea si uno hace la lista de los altos cargos del país siempre se renuevan todos siempre Eh, salvo en este eh, y yo no se pregunta bueno, es realmente este esta la expresión de un consenso y por lo tanto, esta es una política de estado que trasciende los gobiernos sobre tal cual la respuesta podría ser sí, claro que lo es eh, o es también porque no nos olvidemos ¿eh? a veces entramos en esta en que es una cosa la otra y en realidad lo que ocurre por lo general en la vida y en la política es que dos cosas aparentemente contrarias pueden ser ciertas al mismo tiempo ¿no? entonces tal como lo que he dicho da cuenta de algo que es cierto también uno lo podría decir también es cierto que lo que hay es un orden mundial que apunta hacia la firma frenética de tratados de libre comercio en la que hay países que más disciplinados que otros, entre ellos Chile es obviamente el más disciplinado del mundo, eh, y en el que el patrón va requiriendo que los tratados que se vayan firmando sean muy coherentes entre sí, entonces la negociación de el, la actualización del tlc entre Chile y la Unión Europea necesariamente va a tener como resultado un texto igual a la firma del TLC entre la Unión Europea y el Mercosur que se está discutiendo ahora en paralelo, esto tiene que ser necesariamente igual en lo sustantivo al TLC que acaba de aprobar el Parlamento Chileno con Uruguay y tiene que ser necesariamente igual al TLC que se está discutiendo con Argentina entonces, si es que, no, si es que cambian los países, cambian los interlocutores pero el resultado es siempre el mismo la pregunta es, ¿qué es lo que se negocia si el resultado está escrito de antemano? Eh, y la respuesta para eso entonces es que es probable que, junto con ser cierto que Chile ha adherido muy antecedentemente esto como una política de Estado, lo que hay a su vez en la adhesión de Chile a orden mundial y esto ya de manera bastante poco reflexiva, Eh, que se traduce en que creemos que estamos actuando según nuestra propia voluntad pero simplemente estamos siguiendo un guión que está siendo escrito por las grandes corporaciones ¿y por qué decimos por las grandes corporaciones? porque bueno, si uno pudiera resumir al final de esta conversación cuál es la principal consecuencia de los tratados de libre comercio es eh, que le dan más garantías a los inversionistas y reducen el ámbito de acción de lo público y por lo tanto la posibilidad de las sociedades y de los pueblos de Eh, transformar su realidad a través de la política eh, bueno, nadie le dice a uno que cuando se negocia el tratado de libre comercio, esa es la consecuencia última, pero eso es lo que ha ocurrido en Chile eh, hay muchos debates que están clausurados ya no por la dictadura de la constitución de 1980, sino porque los tratados que hemos firmado nos impiden eh, hacer modificaciones sustantivas en nuestra política pública Vamos a hacer una, una breve pausa, Patricio, eh, y volvemos en breve. Os saludan las muertos de Asesinos del Tratado Atlántico Os saludan las muertos de Asesinos del Tratado Atlántico Os saludan los muertos de Irak Los muertos los ponen el pueblo Los muertos los ponen el pueblo Siempre así Estamos de vuelta, queridos auditores eh, Para... Eh, continuar nuestra conversación con Patricio López, coordinador general de la plataforma Chile Mejor sin TLC, que tiene varias cosas interesantes que decir. Vamos. ¿Estamos de vuelta entonces? Ya, volvimos. Eh, Patricio, otra consulta. ¿Cómo están? Eh, porque sabemos bueno que la plataforma está eh, en franca un eh, oposición a la firma de estos tratados y precisamente se han conseguido cosas como la resolución 119 de la que tú mencionabas que antes de tener eh, eh, estudios de impacto a nivel social no solamente macroeconómico sino que a nivel social eh, como cómo se está trabajando eh, con otros países eh, qué es lo que qué es lo que se está haciendo en este momento maría ceci es fundamental eh, porque eh, como decíamos en una parte anterior eh, la experiencia o es sea, el rol que está jugando en terreno por un lado y la experiencia de chile de ya 20 años por el otro eh, es, una, es una referencia muy importante para lo que no, para lo que, para que los tiene otros países no ha empezado a ocurrir sea como algún tipo poder de ejemplo ¿no? eh, obviamente cuando nosotros vamos eh, Fuimos por primera vez hablar de esto, por poner un ejemplo, a Buenos Aires. Esto de los tratados de libre comercio no se entendía para nada. Hay que entender que, que Argentina no, no, no ha firmado, salvo con Chile, nunca un tratado de libre comercio. Eh, y no se entendía muy bien esto que, que iban los chilenos a decir de que los tratados, que sus consecuencias. Bueno, no ya eh, entraba el gobierno de Mauricio Marti, eh, habiéndose realizado la la... La, la primera cumbre del año pasado y ahora la que viene del G20 eh, ya hay una comprensión de cuál es el riesgo ¿no? eh, y esa misma comprensión la tiene Uruguay que tiene una larga tradición de prevalencia de lo público en la vida cotidiana de las personas eh, se va teniendo más claramente en Brasil donde donde se dan cuenta que junto con la arremetida neoliberal viene la firma de este tipo de tratados Brasil, el país más globalizado de América Latina que no había firmado ningún tratado de libre comercio por lo tanto entre paréntesis es mentira que la única manera de insertarse internacionalmente sea esta eh, y así sucesivamente entonces tenemos eh, un nivel de conciencia que se ha dado de manera bastante espontánea y que se ha ido trad traduciendo en un trabajo que venimos realizando con organizaciones de buena parte de los países de América Latina y que muy probablemente no, no es, probable, es seguro pero bueno luego en el anuncio de una... las novedades que vayan apareciendo, yo sé, tú mencionaste el tema del G20 esto es en eh, Argentina, en Buenos Aires ¿Qué, piensa, ¿qué se piensa hacer con respecto a eso? ¿a ver alguna manifestación? ¿alguna cosa? ¿alguna reunión? las señales son más que evidentes eh, entonces y eh, claro, en Argentina ya están organizando manifestaciones que presumimos van a ser eh, multitudinarias eh, va a ser un espacio natural para el anuncio de esta plataforma continental contra los tratados de libre comercio que hemos venido conversando um, y eh, hay que tener mucho cuidado también respecto a C. Macri y Piñera cual, eh, alumnos eh, Mateos del tratador y de comercio entre ambos países eso es algo que quedarán muy muy atentos eh, porque porque bueno eh, forma parte de este diseño que yo decía no, no son cás paralelos sino que son eh, plan pase de, de las nuevas movidas, en realidad, esperando que esto no se ratifique en el Parlamento, porque se necesita ratificación de estos tratados. Así que vamos a estar atentos y esperamos tenerte, como te dije antes, eh, en persona acá en la radio para que podamos compartir más noticias acerca de estos tratados. Encantado, yo voy a ir lo antes posible, pero no le voy a quitar el lugar a los amigos que ya han prometido ah, la vez siguiente el último que se comprometió ahí voy a estar que, bueno. que a usted... ahí, ahí estábamos bueno <risa> ahí estábamos con esta entrevista muy interesante de lo que está pasando hoy con el tema de los tratados de libre momento como decía Patricio nos contaba hay la idea de enfrentar estos esta nueva oleada de tratados de libre comercio, que si bien es cierto hay mucho, que de hecho nosotros conversamos con los parlamentarios antes de que se ratificara eh, el eh, tratado con Uruguay y ellos dicen, no, pero si hubo un tratado en realidad de libre comercio con Uruguay que es un país chiquitito como el nuestro, en realidad no importa, sí. pero esto es una pieza más de este gran rompecabezas sí, tramado, para claro. para poder llegar a lo que ellos quieran que es que nosotros seamos en el fondo eh, un proveedor de materias primas sin arancel sin casi pago de impuestos y que los puedan sacar al menor costo posible para ellos seguir manteniendo esta, este nivel de desarrollo que tienen eh, y sacar todo lo que no tienen ellos y que ya no queda ni en Europa ni en Estados Unidos o en Canadá y que efectivamente aquí queda. Eh va a seguir con el tema de nuestro caos. Sí. Ah, sí. Sí, sí, es que yo también iba a agregar algo, por eso sí. Padre? Lo que pasa es que es importante que la, que nuestro público sepa, como decía María Cecilia, esto este ese tratado ingenuo de, de con Uruguay, que parece un país pequeño, que inofensivo ¿sisto? pero va haciendo un entramado de, de países y estos tratados lo firman los gobiernos, pero no son para los gobiernos son para las megacorporaciones que son los que dan órdenes a los gobiernos para hacer esto y donde van a prevalecer las peores condiciones que existan entre los países que los, que los las peores condiciones laborales, por ejemplo, que existan. Recordemos, por ejemplo, que por poner un caso, que se me viene a la mente, el TTP en Vietnam la mano de obra es mucho más barata que aquí en Chile. Por lo tanto, los valores de mano de obra aquí en Chile van a tener que ser más baratos para competir si es, que, si es que se firma el TTP, si es que se si, si, si, si se se ratifica el TTP. Claro, lo que pasa es que en el caso del TPP es como eh la guinda de la torta, encierra todo por y Dios. globaliza todo pero además en el TPP hay una cláusula que dice que por ejemplo yo tengo que homologar como país las normas que hay en otro país, pero obviamente esto no va a ser hacia arriba, esto va a ser hacia abajo, por ejemplo si Estados Unidos vuelve al TPP que lo más probable es que lo haga en Estados Unidos no está afiliado a la OIT donde no ...se respetan derechos de los trabajadores... ...como el contrato... ...las vacaciones... ...y ese tipo de derechos que aquí por ejemplo en Chile se han ganado... ...pre y post natal, ¿ah? ...indemnizaciones por despido... ¿ah? ...vacaciones pagadas... ...todo ese tipo de cosas... ¿Ah? ...horarios... ¿ah? ...horarios decentes, laborales... ...¿no es cierto? Bueno, en países como tú mencionabas... ...Vietnam... Eh, ...no existe... ...allá la gente trabaja a veces hasta por un plato de comida y trabajan 12 horas, 14 y hasta 16 horas diarias. Por lo tanto, Chile lo que va a tener que hacer es bajar sus niveles y homologarlos al resto de los países que claro. están firmando este tratado. Entonces, nos van a quitar derechos laborales, bueno. los pocos que hemos ganado los van a los van a hacer desaparecer. Claro, se habla de precarización de la mano de obra como en, en el TPP y se habla de cinco derechos laborales entre los cuales son los más básicos derecho a, a, a, a no trabajo esclavo, el derecho a contrato, a vacaciones y y va. no, el derecho a contrato no existe. No ah, está. Bueno, entonces, pero son pero son, por ejemplo, el pay bon no existe. No. Las vacaciones la no están, las vacaciones pagadas, nada. Ni contrato. Eh, son absolutamente básicos, pero el tema el tema aquí es que queremos que la gente comprenda si bien es cierto, eh, esta lucha que está dando la plataforma y todas las organizaciones que están detrás de la plataforma, porque no solamente la plataforma, son más de 120 organizaciones sociales que apoyan la plataforma y que están en contra de estos tratados de libre comercio y hay, hay organizaciones de todo tipo, ¿ah? eh, desde agricultura, desde dere derechos humanos, eh, sociales eh, de la salud ¿ah? eh, porque se precariza todo de hecho todo lo que tiene que ver con salud básicamente termina siendo eh, privatizado ha ¿ah? concesionado lo que implica una privatización y la gente tiene que pagar por la salud entonces el problema es que muchas personas pueden decir sí pero mucha en realidad eso no me toca eso no es así esto esta lucha que está dando este grupo de organizaciones Tiene que ver con cada una de las personas Es lo mismo que cuando hay organizaciones Por ejemplo, Modatima Que pelea, está luchando por la no privatización del agua No pelean para ellos Pelean para todos Porque esto va a beneficiar a todos ellos A todas las personas A todos aquellos que vivimos en este país Entonces, no es solo un grupo de personas que pelea por algo para ellos solamente, sino que es para todos los chilenos. Porque si llegaran a firmarse, ratificarse todos estos tratados, todos vamos a estar a un nivel de precarización absoluto. Absoluto, completamente absoluto. Vamos a perder todo lo que tiene que ver con propiedades, derecho intelectual, eh, va a prevalecer siempre eh, el derecho intelectual que viene desde afuera de las grandes transnacionales eh, en Europa por ejemplo el derecho eh, en la Unión Europea lo que se está renegociando en el caso de eh, la propiedad intelectual el tema de los medicamentos están solicitando 11 años hoy hay 5, 5 años que las grandes farmacéuticas tienen para cobrar lo que ellos quieran están pidiendo que sean 11 11 por lo tanto las empresas que hacen medicamentos genéricos en el país, se van a morir porque no tienen cómo subsistir con 11 años donde la empresa privada va a poder cobrar lo que sea, y en ese caso la medicina, los medicamentos van a ser para quienes para aquel grupo más rico del país que tiene la posibilidad de pagar por ese medicamento la gente de clase media y pobre, simple y sencillamente no va a tener ninguna opción porque no va a tener ninguna opción vamos con una pausa y volvemos enseguida Y hoy estoy hasta la madre De que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo No me llames frijolero que exista algún respeto, no metamos las narices, no que inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países, te pagamos con petróleo, enterese nuestra deuda, mientras tanto no sabemos que se queda con la febrera, a que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos que son consumidores Don't call me gringo you fucking biner Stay on your the goddamn river Don't call me gringo you biner No me digas biner Mr. Buñete Estamos de vuelta Lo que estábamos conversando delante es que este tema de los tratados de libre comercio que puede parecer tan alejado de cada una de las personas de señora de señor que está en casa nos afecta a todos por igual nos afecta a todos porque la salud va a ser privatizada la, la educación va a ser privatizada va a tener que pagarse eh, y no vamos a tener ninguna posibilidad como gobierno, el gobierno chileno de cambiar o hacer leyes sociales o hacer planes sociales si estos van en contra de las ganancias de las grandes corporaciones o de cualquier inversionista extranjero porque sus inversiones van a estar protegidas por lo tanto si ellos ven que van a perder eh, lo que supuestamente pensaban ganar estamos hablando de un, una suposición eh, pueden demandar a chile en tribunales internacionales donde obviamente eh, no va a ganar el estado lo hemos visto hace poco tiempo con la demanda que tenía eh, ecuador a Chevron que, que hizo que contaminó una cantidad enorme de tierra que en Ecuador fue demandado por no sé cuántos millones de dólares él fue llevó esta este litigio a tribunales internacionales por el tema de que ellos pueden como inversionistas y en este eh, tribunal eh, le dieron la razón a Chevron y de hecho están pidiendo indemnización por parte de Ecuador por no haber respetado estos tratados. Entonces, hay eh, hay un tema enorme aquí de violación eh, a la gobernabilidad, a la al territorio eh, estamos cediendo y regalando todo. Por eso es importante que ustedes, señora, señor, se interesen en esto. ¿Dónde puede buscar? En las páginas Puede ir directamente a la Direcon y ver todos los tratados de libre comercio que tiene Chile Firmados. Están todos los textos para que usted los vea. Está la página eh, www.chilemejorsintlc.cl Y los tratados que se están viendo en el Senado y en la Cámara de Diputados también están. ya Usted los puede ver. Es importante que usted se internalice, pueda conocer qué es exactamente lo que está pasando y cómo hacen esto a espaldas incluso de nuestros diputados y senadores, porque ellos tampoco tienen información. Bueno, eh, sí, para redondear la idea, eh, querido auditor, eh, tiene que usted internalizar la idea que esta generación de tratados de libre comercio en realidad no son libre comercio. Esa es una palabra que le ponen, una, un título que le ponen para que la gente se se sienta desafectada, se sienta eh, que no, no, no vinculada a ellos, porque es una cosa de, de, de técnicos, de empresarios, de portadores Pero en realidad debieran llamarse supraconstituciones, porque son suprastatutos nuevos para todos los países involucrados. Así que, para que nos entendamos mejor, yo le voy a llamar suprastatutos y supraconstituciones. Así eh, lo entendemos mejor lo que están haciendo con nuestros países. Bueno, vamos a ir a otra información. Eh, deben haber escuchado ustedes de la extradición del lonco Facundo Llones Guala. Es un lonco eh, argentino y que fue extraditado, la solicitud estaba hecha desde años atrás. Eh, fue extraditado a Chile para ser juzgado. Eh, acá su defensa la tiene el abogado romano rodrig romano él es un reconocido eh, profesional abogado eh, que eh, se ha dedicado a la defensa de los pueblos eh, en la, la defensa básicamente de los mapuches en realidad porque contra ellos donde está eh, donde está digamos eh, esta estadodioidad del gobierno en contra de él eh, dice primera vez que se da que el López Juno John Huala es inocente de los cargos que se le imputan su extradición es y prisión es una prisión política y está fundada en la colaboración política que se desarrolla paralelamente entre el estado chileno y el estado argentino en la arremetida o en esta nueva investida hacia el pueblo la nación mapuche en el contexto actual de franca recuperación territorial que es la lucha que han dado, por lo menos, del pie de la cordillera para acá. El último año, dice, también se viene desarrollando del otro lado de la cordillera. Entonces, ahí hay una respuesta conjunta de los estados, argentino y chileno, y eso no es simple especulación, ¿verdad?, dice. Prueba de ello, ejemplo de ello, es lo del año pasado, esta reunión entre el otrora subsecretario del Interior con la ministra de Seguridad Bullrich, de Argentina. Da cuenta entonces de esto, que hay una voluntad del Estado de Chile, no solamente del gobierno de turno, no este gobierno de ultraderecha, sino que el otro gobierno de derecha también saliente. Ambos desarrollaron la misma política. Él habla de que el lonco está entero, eh, por supuesto impactado por esta situación, porque fue además extraditado de un momento para otro. No le avisaron a su abogada ya, la abogada se enteró por las noticias, por... Por, eh, no por medios oficiales ¿no cierto? y lo trasladaron y se espera que el juicio sea para el 4 de diciembre aquí hay una cosa bien divertida resulta de que este juicio es el segundo que le hacen porque en el primer juicio eh, todas las personas salieron absolutamente inocentes no pudieron establecer responsabilidad absoluta de ninguna clase y sin embargo a él lo van a eh, Jugar de nuevo Eso pasa con el pueblo mapuche ¿no? <risa> <risa> Se violan todo tipo De, de normas jurídicas es Correcto, entonces eh, Hay aquí una Una cooperación Entre ambos países Porque ambos países Tienen el gran problema De que eh, Los mapuches están reivindicando reivindicando territorios están recuperando territorios no es que estén quitando territorios ellos están recuperando territorios que les pertenecen a ellos y que han sido vendidos en el caso de Argentina por ejemplo a Benetton y acá a las grandes forestales ¿no cierto? para su explotación, entonces este es un problema que viene hace décadas y décadas y décadas Y si vamos a hilar un poco más profundo, esto viene de la época de la colonia, donde empezaron a quitarles y a engañarlos para quitarles el territorio a eh, nuestros pueblos originarios. Aquí hay una falta, en el caso de Chile hablo de eh, no respetar ningún convenio, no solamente convenios de derechos humanos, sino que además el convenio 169 que implica Eh, la consulta a los pueblos originarios eh, En todo lo que respecta a sus tierras En lo que respecta a su ordenamiento Porque ellos están reconocidos como pueblos originarios Por lo tanto tienen religión Tienen sus propias autoridades Ellos son independientes del Estado chileno Y el Estado chileno tiene el deber de respetar Cosa que no ha hecho por décadas Y no estamos hablando aquí de un gobierno o de otro gobierno. Todos ellos han hecho exactamente lo mismo. ¿O no, Claudio? Sí. Obviamente. Bueno, ni, ni hablar. Hemos hablado de la del, del caso aquí de Luz Inguien Macay. Sí. Donde se se condenó a 18 años al macho Celestino Córdoba sin pruebas. correcto A José Trangal y a Luis Trangal se condenó pues participe en el crimen en la cadena perpetua. Sí. Sin pruebas. Sin pruebas sí. con más... testimonio. Te... uno estaba con cuar... custodia policial y el otro fue visto por testigos en Temuco. El, el día del, del asunto del incendio. Uh -huh. Entonces, eh, sin hablar sin hablar de otros casos anteriores que hay, sí. el, el lo que se hizo con la maquinaria incendiada, etcétera, uh -huh. la persecución es es impresionante, eh, se quiere aplastar la moral del pueblo Mapuche. Tuvimos acá una niña, ¿te acuerdas de una sí, comunidad? Sí. Sí, en, en el fondo, la Quinita, que tuvo, <coughs> se quiere aplastar la moral del pueblo Mapuche, aplastarlo, y para eso atacan a sus líderes. Correcto, sí, sí, sí, sí. a sus líderes espirituales nada más. Sí. Eh, y, y hay que recordar, tú, tú mencionaste la Eh, la Machi Francisca Liz Morado ha tenido cinco juicios sí. y de los cinco juicios ha salido suelta porque no tienen pruebas. La acusan, la detienen y las detienen, las detienen por años. O sea, sí, absolutamente fuera de la legalidad. Sí. Absolutamente fuera de la legalidad y resultan después absueltos. ¿Quién les paga? ¿Quién responde? por el daño moral quien responde por el hecho de estar detenidos injustamente tanto tiempo correcto bueno, se nos quedan unos minutitos para hablar una noticia que está en boga ahora ah, lo suyo, delicio un, de, un golazo de SQM otro gol, otro gol que hizo Ponce Leroux resulta que el SQM ...vendió el 24% de su participación a una transnacional china que se llama Tianqi. ¿Ya? 24 las acciones. Al tratarse de este material, que es el litio, que puede ser utilizado con fines nucleares... Ajá. ...esto está regulado por la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Desde 1995 tienen la obligación de aprobar cualquier modificación... ...en los volúmenes de explotación del litio, de litio, perdón, en el salar de Atacama. Con su fiscalización, la, Com la Comisión Chilena de Energía Nuclear debe garantizar que el litio no sea exportado a países que pudiesen ocuparlo con fines bélicos. Y esto lo decide finalmente la una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bueno, para ir al punto, el 29 de marzo eh, se, se le pusieron normas especiales a Soquimich. Y como tenemos poco tiempo, las voy a resumir. Y finalmente, Sokimich hizo una jugada maestra. Sokimich tiene SQM Salar y SQM SA. Yeah. Hicieron un cambio para que las normas que le tuvieran puestas recayeran sobre SQM Salar y no sobre SQM SA. Entonces el director ejecutivo de la de la Comisión Chilena de Energía Nuclear Patricio Aguilera dice ahora que la obligación solo compete a SQM Salar, que es la sociedad que la comisión debe fiscalizar y no a SQM SA sobre la cual no tenemos potestad. Entonces SQM se sacó esa obligación al endosársela a una empresa de ella misma, digamos, eh, una empresa asociada, una empresa relacionada, y de esa manera pudo transar perfectamente el 24% de su participación a una empresa china que ya tenía el 2%. Ah. Ahora, en, en la módica suma de 4.060 millones de dólares, yo creo que con eso Ponce Leroux se transformó en el hombre más rico de Chile porque era el segundo más rico de Chile yo creo que quedó primero con eso así que... ¿Cómo es posible que pase eso? ¿Cómo, ¿Cómo puedes... si... si... primeramente lo que pasa en el año 90 y algo tú mencionaste eh... fiscalizan a Soquimich Soquimich S.A. ¿Cómo puedes pasar esta regla que tiene sobre Ciso sí, Kimiche o SA a la otra Sonimich como como si no están coludidos con aquellos que tienen que Yo creo que están coludidos. Porque si no no se puede. Dice la remitida jurídica de de SQM resultó exitosa el 26 de abril pasado, la Comisión Chilena de Energía Nuclear evacuó una nueva resolución en ella se acogieron los puntos más sensibles impugnados por la minera la autorización original del 8 de marzo pero el artículo 1.19 fue prácticamente eliminado y el 1.20 que era el que más le molestaba sufrió modificaciones que en la práctica inhabilitan a, a la, ellos mismos se inhabilitan para exigirle al CQM el visado del, del, del Tribunal de Libre de Competencia frente a cambios importantes en su estructura de propiedad Hay algo muy extraño ahí, pero... Ya, Podemos profundizar en otro programa, más de esta noticia, pero es, es, es, es muy llamativo porque es, es para la risa lo que dice. Es hey, impresentable. ¿Ah? No, no, para la risa, es para que es De una vergüenza. Bueno, Ponce Lerú no, nos tiene acostumbrados a ese tipo de cosas. Acuérdate con el tema de, de que se salió del directorio y para ser asesor. Así que, sí, ¿qué bueno, puedes esperar? Pero, finalmente no me gustó ser eh, asesor o sea, no lo dejaron ya pero hoy, todos los objetivos no, los están logrando sí, igual, <risas> igual, o sea no me cabe ninguna, o sea eh, públicamente yo, no puede siendo pero por bajo cuerda obviamente que no es, pues. hábilmente hábilmente yo creo que personalmente esto es una opinión mía que puedo estar equivocado yo creo que hábilmente él se salió de esta situación porque estaba estaba transformándose en una papa caliente que tarde o temprano le iba a arrebatar Porque es una concesión a 30 años que se estaba andando contra el Estado chileno. Y, y, y si él traspasa el 24% a una empresa china, ya la cosa cambia. Y él, de paso, se queda con 4.60 millones de dólares, ¿no? de los verdes. Entonces, creo que es una movida brillante para él. Porque se sacó el problema que le estaba molestando y se llenó de plata. Que... Calito, así como el cobre Y como todos Los minerales, el agua Todo eso debiera de ser chileno No debiera de ser de nadie más Sí, estamos de acuerdo Que a nosotros nos pertenece Está en este país y debiera de cobrarse Y debieran de pagar impuestos por todo lo que sacan Pero Entre todos Todos ellos Privados Públicos, ministros Todos hacen negociar y al final todos sacan su tajada bueno. más conveniente. Bueno, claro, queridos claro. auditores, eh, les damos las gracias por, por escucharnos y esperamos contar con ustedes el próximo jueves a esta misma hora. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien.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 a no.